El pasado sábado, en este programa, en Asté Buruetán, teníamos la oportunidad de acercarnos hasta el Museo Zumalakárgui de Ormaistegui. Seguro que lo recuerdas, un museo que bueno pues conocimos un poquito más a fondo y en el cual, además de presentar la figura de Tomás de Zumalakárgui, también se pretende potenciar el conocimiento de toda una época. Y precisamente con el objetivo de profundizar un poquito más en el siglo 19, eh, cada sábado está con nosotros aquí en Radio Euskadi Javier Crejeta, que es el responsable del servicio de difusión del museo. Arratsaldeon, Javier. Arratsaldeon. Bueno, pues eh, como decía yo, el primero de nuestros espacios lo dedicamos eh, a conocer eh, un poco más a fondo el propio Museo Zumalacárregui... y a partir de hoy, como ya anunciamos el pasado fin de semana, lo que vamos a hacer es profundizar un poquito más en, en figuras que tuvieron importancia en el siglo 19. Hombre, yo diría que personajes importantes, aunque mucho me temo que en algunas ocasiones eh, no lo suficientemente conocidos, ¿no? Sí, nuestra intención es, entre otras cosas, hablar de, de personajes no muy conocidos y sobre todo que no se limitan a bueno pues a guerras, a política, que es generalmente de lo que se trata hoy cuando se habla de historia y sobre todo el siglo XIX. Pretendemos traer una galería de personajes muy diversos y que den una idea de, de lo que era la vida real en aquella época, que era desde luego mucho más diversa que, que las simples batallas, que hubo muchas en efecto, pero bueno, es, es mucho más que todo eso. Mm. Eh, personajes no suficientemente conocidos, pero sí mm. importantes para aquella época, ¿no? Sí, sí, muchos de ellos son poco conocidos, incluso entre especialistas. Mm -hmm. Bueno, pues vamos a desvelar el misterio y vamos a conocer ya eh, al primero de nuestros personajes. ¿En quién vamos a profundizar? Hoy vamos a empezar con Vicente Antonia Moguel porque es mujer y porque realmente va a haber muy pocos personajes que sean mujeres y lo que queremos con ellos ver un poco cuál era la situación de, de la mujer en aquella época. Es un personaje extraordinario realmente porque bueno en el País Vasco por lo menos que sepamos solo hubo una como ella. Y, y, bueno, pues nos parece que incluso por contraste está muy bien para ver cómo la cómo era la situación suya y la de las otras mujeres. Por tanto, Vicenta Antonia Moguel, la primera uh -huh. de nuestras protagonistas, por decirlo de alguna forma, ¿Sí? eh, nos decías que se había escogido, entre otras cosas, porque eh, había pocas mujeres que destacaran en esa época y, y por alguna otra mm, cuestión especial también. Bueno, destacó sobre todo porque escribió y porque escribió en euskera y que nosotros sepamos... Eh, Bueno, pues es la única, la primera mujer que escribe en Euskera y la única hasta finales del 19 mm. lo cual ya es extraordinario. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más a fondo su propia vida, ¿de acuerdo? ¿Cómo, mm -hmm. ¿cómo fue la vida de, de Vicente Antonia Moguel para que eh, hoy sea la protagonista de nuestro primer espacio? Sí. Ella nació en Azkoitia, en Guipúzcoa, en 1782, y se quedó huérfana muy pequeña. Se fue entonces a vivir a Marquina, la recogió un tío suyo, un, un tío que era cura, Juan Antonio Moguel, que también era escritor, y le recogió a ella y a su hermano y se los llevó a Marquina, que es donde vivía él. Y allí es donde, bueno, donde se crió y donde aprendió a leer y a escribir en euskera, en castellano y en latín. Cosa que ya era muy extraña para, pues, para, para una época, chica. ¿no? Sí, y... Pues que su hermano lo supiera y como acabó siendo cura él también y escritor, bueno, pues no sería algo extraño, pero que lo hiciera una chica, sí. O sea, eh, como decías, aprendió a leer y escribir euskera, uh -huh. castellano y latín. Exactamente. Bueno, euskera, pues que a la lengua que hablaba, uh -huh. el castellano, pues no habría sido raro tampoco, pero latín, sobre todo en una mujer, sí que era algo extraordinario. Porque en principio el latín era una lengua muerta, que era una lengua de culto, Eh, bueno, pues para un mundo que estaba limitado para las mujeres, en el que las mujeres no tenían acceso. Estamos hablando, eh, insistimos, eh, en un año que rondaría el 1800, más o menos, sí, ¿no? Sí, ella nació en 1782, a finales del 18, y murió en 1854 en Abando, lo que ahora sería Bilbao. Eh, pues eso, eh, finales del 18 y primera mitad, del 19. Ajá. Uh -huh. Bueno, y, y además de, de aprender a escribir y a leer euskera, castellano y latín, ¿qué otras cosas hizo de esta mujer? Pues escribió, sobre escribió. todo escribió. No es que solo supiera escribir para algunas notas, no, es que se dedicó a escribir y se dedicó a traducir. Tradujo en 1804, cuando tenía 22 años, era todavía joven, tradujo de latín a la euskera las fábulas de Esopo. Ya en el 18 se ponen muy de moda las fábulas, pues es un género que se, bueno, se consideraba que era idóneo para instruir deleitando. Y, y, bueno, pues se hacen muchas fábulas, se traducen también al castellano, pero a la euskera, que sepamos, este es el primer libro que hay ya de principios del 19 el primer libro de fábulas en euskera, aunque sea una traducción. Luego vendrán otros que ya serán originales. Uh -huh. eh, pero, por lo que nos dices, en un principio, más que escritora, eh, Vicente Antonia Moguel lo que era era una traductora. O por lo menos por eso destacó en un principio, ¿no? Eh, sí, también escribió, escribió algunos versos y algunas otras cosas, pero, sobre todo, destaca por esta publicación suya, que es una traducción ...pero, bueno, es una traducción con unos comentarios propios... ...entonces, en cierto modo, en esta traducción se esconde una escritora... ...porque ella traduce lo que son las propias fábulas... ...pero luego les da una serie de, de comentarios... ...de todos modos, hay que decir que el mero hecho de traducir... ...de latín a que la era y era una cosa, bueno, muy extraña... ...y de mucho mérito, porque para empezar no tenía modelos... ...en los que inspirarse y por seguir, porque, bueno... ...pues del latín al castellano, aparte que son lenguas emparentadas... ...obviamente... Pues bueno, pues hay modelos, el castellano ya estaba bastante normalizado, pero euskera, bueno lo primero que tuvo que hacer era decidir en qué dialecto escribía, si en guibuzcoano o en vizcaíno, porque conocía a los dos. Luego tuvo que decidir qué normas ortográficas, qué gramaticales, sintácticas, porque todo eso estaba sin, sin elaborar Entonces empezaban algunas cosas y, y ella bueno pues hizo ese trabajo, que ya es un trabajo previo muy importante, y luego además escribió. Hombre, eh, dicho así, Javier, ¿no parece que sus aspiraciones literarias fueran muy altas o, o me estoy equivocando? Bueno, eh, no Te es... Te digo más que nada porque sí. hasta ahora sobre todo estamos hablando de, de traducciones, estamos hablando... Sí. Eh, hombre, de hecho, es lo suficientemente importante porque... Precisamente por eso estamos hablando de ella, ¿no? Pero dicho así... Eh... Sí, desde el aspecto literario, además no pues la traducción no es creación, ¿verdad? Pero bueno, aparte de que en sus comentarios sí que dice cosas muy interesantes, bueno, ella escribía, pues como ya hemos dicho, las fábulas tienen un carácter divulgativo y didáctico, ella escribía, así lo hice para niños y para campesinos, y escribir... Eh, para niños y para campesinos pues es, es incluso más difícil porque hay que escribir con un lenguaje claro, limpio, porque utiliza muy pocos castellanismos, pero por otro lado muy entendible y eso lo consigue. O sea que en sí aunque parezca más sencillo realmente pues a la hora de hacerlo no es fácil. Es más fácil de escribir pues como se escribían muchos sermones y muchas cosas pues plagados de castellanismos y con unas frases muy rebuscadas y tan complicadas que al final bueno, pues era era difícil de entenderlas incluso. O sea que no yo no diría que tiene por ello menos méritos, sino casi más Además, eh, si no me equivoco eh, junto con cada fábula también eh, venía un pequeño comentario, ¿no? ¿Qué tipo de comentarios son los que hacía eh, Vicente Antonio Moguel? Pues unos comentarios que a veces incluso son más largos que la propia fábula, lo cual nos hace pensar que eso, que la traducción es una especie de subterfugio para, para escribir y son comentarios además de carácter social, lo cual es muy importante ¿no? Y siempre tiende a a querer mejorar las relaciones entre señores y campesinos, que en esta época precisamente acabará estallando la guerra carlista en la que ella va a vivir pues una época de, de confrontación de lucha social cada vez mayor en el que el campesinado cada vez está más descontento y ella siempre tiende un poco pues a, a pedir docilidad por parte de los pobres pero a pedir generosidad también por parte de los ricos pues para que bueno pues para que no haya una una tensión una tensión social que acaba, al final acaba estallando la verdad es que su, su proyecto en sí no como tal no no llega adelante, ¿no? Pero, bueno, es muy interesante esa, esa conciencia que tiene. Javier, uh -huh. eh, estamos recalcándolo una y otra vez. Eh, nos estamos centrando, sobre todo, en el siglo 19 uh -huh. en, en personajes que vivieron esa época. Eh, Vicente Antonia Moguel nació, tú lo decías hace unos minutos, en 1782, uh -huh. y esa no era una época eh, muy propicia para que las mujeres triunfaran, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, eh, Vicente bueno. antonia Vicente Antonia de alguna forma lo que pretendía también era en, demostrar a través de las traducciones que, que era capaz de hacer cosas muy importantes. Sí, ella es la, la primera que reconoce que el, que los lectores, además reconoce que van a ser varones, la mayoría de los lectores, en su introducción reconoce que muchos cuando le van a decir ¿pero qué hace una chica? Porque además eh, todavía era joven, ¿verdad? ¿Qué hace una chica dedicándose a escribir? Y, y además eso, o sea, una chica que sabe idiomas cuando, bueno, se tendría que dedicar, además lo dice literalmente, a coger la aguja, la aguja de coser y a coser, ¿no? o sea, a las labores propias de su sexo y condición, como se solía decir. Ella es la primera que lo reconoce, pero sin embargo lo, lo hace, ¿no? Y, y la verdad, y lo hace bien. Y no es el único caso la verdad es que hay varios casos más de mujeres de mujeres traductoras justo en esta en esta época pues margarita hique catalina de caso que conocía seis lenguas lo cual era bastante extraordinario incluso para un hombre seis para lenguas porque una mujer eh? era mucho otras mujeres utilizaban seudónimos como fernán caballero que no era según parecería un hombre sino cecilia borde faber era una mujer eh, bueno pues Es curioso, utilizan subterfugios pero pero bueno, pero lo hacen ¿no? es, son pocas mujeres porque la verdad hace falta una serie de circunstancias que favorezcan que ellas se puedan a escribir, pero es curioso como siendo tan difíciles esas circunstancias las aprovechan y, y van adelante, aunque sea con, con estos subterfugios, incluso algunas lo hacen directamente también hay que decirlo ¿no? eh, Mary Shelley tal vez sea la más famosa sobre todo por su obra que también es más conocida incluso que ella misma, no que es Frankenstein mucha gente no sabrá que Frankenstein lo escribió una mujer Pero pero así es. Creo que incluso, eh, corrígeme si me equivoco, uh -huh. eh, incluso hubo alguna mujer que mientras ejercía su trabajo de criada eh, también eh, dedicaba parte de su tiempo libre a la escritura, ¿no? Eh, sí, bueno, él tenía una facilidad de componer en, en el País Vasco, como hemos dicho, que era Bertolari, que también había mujeres, lo que pasa es que claro, como la proyección social de la mujeres es muy pequeña, pues no se conocen mujeres Bertolari, se, se sabe algún caso así pero no son famosas, ¿verdad? Eh, sí, eh, hay una islandesa, Rosa Gudmundsdotir, o más o menos no sé si se pronunciará así <risa> Con pero, ese apellido sí, complicado ya es, desde luego Exactamente, ¿eh? y tenía una facilidad de componer versos porque bueno, me decían que, que componía versos tan rápido como los demás hablaban ¿no? es decir, sería una especie de Bertolari pero bueno, ella seguía trabajando y de hecho lo que cuenta muchas veces es su, su vida desgraciada de amores precisamente en la casa donde ella estaba criada que su, el, bueno, el hombre que quería, que era el secretario ella trabajaba para un magistrado de, de Reykjavik en Islandia y bueno, pues estaba enamorada del secretario de este magistrado de este alto cargo pero el magistrado tenía una hija y entonces el secretario más espabilado dejó embarazada a la hija, entonces bueno. claro, para arreglarlo, por decirlo de algún modo, se casa, entonces el secretario asciende socialmente y la pobre Rosa se nos queda de criada pero bueno, contando su vida desgraciada y mira, todo eso que Saber, dicen eso, eso casi casi es un culebrón de los que podemos ver hoy en día en cualquier eh, en cualquier cadena de televisión ¿eh? Sí, claro que sí, pero ya lo he cantado muy bien y de hecho sus canciones todavía, bueno, sus canciones y sus versos se cantan y, y todavía son conocidos uh -huh. Así que podemos resumir eh, diciendo que, que por aquel entonces el hecho de que las mujeres escribieran no estaba del todo bien visto, ¿no? No, la mayoría de la gente primero se extrañaba porque era muy pocas y segundo, incluso entre los sectores más culturales ...pues había gente... ...estamos hablando ya de la época de ilustración... ...las cosas se están cambiando... ...en Francia va a haber una revolución... Pues había hombres que lo admitían y les parecía pues que tenía que ser así, ¿no?, para el bien de la humanidad, pero había otros muchos que precisamente apelando a la razón, que negaban que las mujeres la tuvieran, pues lo que hacen es, bueno, pues negar este este derecho a las mujeres o creen que no, no son capaces. Lo cual no deja, por cierto, de ser curioso si tenemos en cuenta que, que estamos hablando del siglo de las luces y en el cual, bueno, pues eh, como todo el mundo sabe, se, se apela a la igualdad, a la razón, en Francia también hay una revolución, eso sí. es un poco paradójico, ¿no? Sí, es un poco paradójico, pero bueno, esta, esta revolución la hicieron en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y fraternidad, además más en francés fraternité, es fraternidad solidaria de los hermanos de los hombres, es decir, hermanos, no las hermanas porque eso ya sería sogoguité o no sé cómo lo dirían en francés, mm -hmm. pero eso no aparece y, y de hecho, así. E incluso, pues, la verdad es que es una circunstancia muy apropiada que algunas mujeres intentan aprovechar. Es cuando se escriben los derechos del ciudadano, los derechos del hombre y surge también una relación de derechos de la mujer, pero Olympe de Gouges, que es la, bueno, pues la mujer que más promociona todo esto, acaba guillotinada. O sea, que es bastante significativo de como revolucionarios sí, pero pero hasta cierto hasta cierto punto nada más. Entonces, seguro que muchos de nuestros oyentes estarán preguntando eh, después de todo lo que está comentando Xavier Cerejeta, ¿cómo es posible que en pleno siglo XIX eh, surgiera la figura de, de una mujer como Vicenta Antonia Moguel? Pues es bastante extraordinario, yo creo que es la bueno, hay una serie de coincidencias felices que lo hacen posible. Para empezar, ella es una chica muy espabilada, Que, que muestra interés desde muy pequeña por el estudio, cosa que ya era extraño porque en principio las chicas no estaban nada motivadas, porque que su tío cura le enseñase a escribir a, a su sobrino pues sería lo natural pero ya la sobrina, bueno, pues incluso que le enseñara a leer y escribir no sería raro, pero ya que le enseñara latín y, y que le animara, porque de hecho el modelo lingüístico que sigue ella de unos que era pues limpio, oculto, pero entendible pues es el modelo su tío, eso sí es extraordinario, lo más normal habría sido pues que la mandara a la cocina, bien, aprendes a leer y escribir las cuatro reglas y ahora dedícate a tus labores, ¿no? O sea, por un lado es ella la que tiene esa voluntad pero por otro lado, pues eso, se encuentra con un tío que además era cura y en algunos aspectos muy tradicional, el haberle dicho perfectamente no esto no es no te concierne no no es propio de tu sexo pero no fue así afortunadamente que eso pasarríamos no disfrutar eso pasaría con, con muchas mujeres de la época exactamente ¿eh? habría que ver hasta qué punto no se han perdido pues muchas mujeres en el país vasco y fuera del país vasco como como vicenta moli cuánto más podrían haber aportado Bueno, pues nosotros lo que pretendíamos era conocer un poquito más a fondo su vida, yo creo uh -huh. que lo hemos conseguido, una vida tremendamente interesante, la sí. de esta mujer, Vicente Antonia Moguel, que ha sido hoy la primera de nuestras eh, protagonistas en, uh -huh. en este espacio que dedicamos a hablar en cada sábado acerca del siglo XIX, y lo hacemos con, con Xavier Queregeta. Javier, ¿Sí? vamos a despedirnos eh, con música. Hacíamos referencia antes a una mujer islandesa, sí. a Rosa, el apellido... apellido Gudmundsdotir, la... <ríe> más o menos. <ríe> que, como decíamos, eh, mientras trabajaba de criada, también eh, dedicaba parte de su tiempo libre a, a escribir. Uh -huh. Bueno, pues creo que nos has traído una, una canción que tiene mucho que ver con esta mujer, ¿no? Sí, es uno, uno de sus versos donde cuenta esa vida que ya hemos contado bastante desgraciada, pero, por otro lado, tan bonita de escuchar. Uh -huh. Bueno, pues con su música nos quedamos, por cierto, adelantamos ya el personaje de la próxima semana o mantenemos pues... un poco la intriga para que todo el mundo esté pendiente el próximo sábado de lo que puede depararnos esta no, charla. No, yo creo que se puede decir porque es un personaje, José Pablo ulibarry es un alavés pero que sobre todo vivió, bueno, se casó y murió en Abando que es precisamente donde acabó muriendo eh, Vicente Antonia, se conocieron, trabajaron juntos y, y bueno, yo creo que además como, si no estoy equivocado, Radio Skadi está en Abando, ¿verdad? En lo que ahora es el ensanche de Bilbao más o menos más, o, más menos, o menos pues este estuvo muy cerca y yo creo que merece la pena hablar del él pero no vamos a contar más eso ya el sábado que viene el próximo sábado será entonces hasta entonces hasta entonces un abrazo a ti